Qué increíble cómo lo quieren a Maradona, cómo lo reciben los pampeanos. La verdad que está gordito, él digo. ¿Sabe lo que le va a costar al periodismo ubicarlo entre tanta vaca? Sabe lo que tiene que hacer. Si usted ve una con el número 10 en la espalda, es él. Va cayendo gente en la pampa, dice, que dijo uno cuando llegó. va a elegir qué medio de prensa podrán entrar a entrevistarlo. Después no le escuchen los gallos, ¿verdad? Están en el campo. ¿Vieron? Dice que menen a Mese, perdón. Dicen que digo, digo, Después... hablamos tanto de mene que ya no sale mene. Por la gallina. Sí. Pero... Digo va a elegir qué medio de prensa podrán entrar a entrevistarlo. No puede entrar ni el gráfico, ni Clarín, ni Los Cronistas de terapia intensiva. ¿Saben quién puede entrar? La revista Chacra, dijo uno. Tu cara. del ಕಾಮ De la familia, Claudio, tu y el bambini, son la cosa piu importante del mundo. No pensara a nessuno, ricordate un giorno que cosa te dice. Te vogliamo bene, quando non ci sarai. E adesso, e vero, te lo stiamo dimostrando. Quali esi cosa che hai bisogno della nostra città, le persone per bene ti saranno sempre a fianco. Ti vogliamo bene. Ciao Diego. Il pubblico di Napoli ama a Maradona. Omba, pampa, pampa, pampa! Omba, pampa! Dai, per ti, mi parte corretto! Bueno, como lo quiere, pero dicen que lo quieren tanto, en la pampa, que ahora dice que en su homenaje le piensan hacer construir una estatua, fíjense. ¿A quién se la van a encargar? Dice que se la van a encargar al escultor colombiano Botero. Y ya volvemos con más terapia intensiva hasta las 12. Año uno puede modificarla porque eh bueno, por eso, creo que hay que modificarla. Eh nada más.